Y como nos gusta muchísimo el teatro y nos gusta muchísimo las iniciativas que se, se hacen desde las poblaciones pequeñas, el esfuerzo que ponen diferentes ayuntamientos para poder llevar a cabo actividades novedosas y diferentes, pues hoy en esta mañana hemos decidido que era una buena oportunidad acercarnos al teatro que se va a estar desarrollando este fin de semana en Cabanillas con esa tercera edición de teatro independiente,、eh, contemporáneo e independiente,、eh, el Gallinero 2017. Hemos estado hablando con la compañía Eh, bendita Maldición. También hemos podido estar hablando con la compañía t r a s El Trapo y nos queda la última compañía、eh, para, para mencionar aquí en, en nuestros micrófonos, que es la compañía Angar y con su obra que van a estar presentando en este festival, Como Amar al Ministro de Cultura. Por la tarde, el sábado, habrá dos funciones diferentes. La primera será a las 7 de la tarde con la obra Como Amar al Ministro de Cultura, como estamos diciendo, a cargo de la compañía El Angar, bajo la dirección de Chiquí Caravante. Y en esta representación tendrá lugar en la Casa de Cultura de Cabanillas. Es recomendada para un público a partir de 14 años. Y tenemos a Mónica Mayen que está al teléfono ya para contarnos un poquito、eh, pues、cómo va esta compañía y en qué consiste la obra que vamos a poder disfrutar este próximo sábado. Bienvenida a los micrófonos de Radio Tudela, Mónica. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias.、Eh, como decimos, estamos、eh, un poquito conociéndoos un poquito más,、eh, conociendo las diferentes、sí. compañías que se han acercado y la vuestra,、eh, pues es una de ellas que el sábado va a estar en, este, en esta edición de, de Festival de Teatro Independiente、sí. y Contemporáneo. Y Mónica, eh, coméntanos eh, cómo surge la idea de poder apuntarse a este festival, cómo, cómo os l l e g ó la información y, y cómo decidisteis presentar vuestra obra. Bueno, pues nos llegó la información a través de, de un compañero nuestro, actor, que estuvo en la primera edición del festival, y se llama Pepe. Y, y bueno, él nos comentó que, que sería muy interesante, que él disfrutó mucho los días que estuvo aquí, y, y a través de él pues, nos pusimos en contacto con, con Noé y decidimos venir y participar en el festival. Un festival que tiene como premisa que las、eh, compañías que formen parte de él、pues、sean de autogestión e independientes.、Uh -huh. Que eso sí, sí. supongo que para compañías es un reto impresionante, ¿no? Pues sí, la verdad es que es bastante duro, porque trabajan mucho, l l e v a mucho tiempo sacar el proyecto adelante y, y todo lo elaboramos nosotros. Así que, bueno, vamos a ir un poquito, poquito despacio, de e ¿no? Para, para llegar a conseguir bolos y todo esto, pero. pero Contento y al final la satisfacción es, es muy grande, la verdad. Esta compañía Engar, ¿cuántos actores, cuántas personas formáis parte de ella? Bueno, pues estamos Antonio Aguilar, Chete Guzmán, Luis Miguel Molina y yo. O sea, somos cuatro actores、eh, y el, el director de este montaje en completo es Chiqui Caravante, que nosotros contactamos con él. Él pertenece a otra compañía y contactamos con él porque nos gustaba su trabajo y, y queríamos que él llevase a cabo la dirección de este proyecto. Este proyecto, que bueno, no se os puede ocurrir, yo tengo una duda in interesante, y vamos,、bueno, estoy súper. Quiero ir a verla porque quiero saber cómo se puede amar a un ministro de Cultura, por Dios, con lo difícil que nos lo ponen. Se, pu se puede, se, se puede. puede. Estas tres artistas i l l de provincia sí que pueden. <risa> se puede amar a un ministro de cultura. Se puede,、o、se sea, puede, se puede. Nos vais a contar cómo lo vamos a conseguir. Claro, ¿cómo, cómo lo consiguen, ¿no? Estas tres artistas, i l l cómo consiguen poder amar a este ministro de cultura, ¿no? o c o m é n t a n o s en qué,、sí、qué consiste la obra? Bueno, la obra es una comedia. Y, y es un proyecto que, que se hizo por encargo a un dramaturgo mexicano que conocíamos de, de bueno, los años de, de, del estudio de la carrera en Córdoba, se llama Enrique Olmos de Ita, y le encargamos pues, que escribiera una comedia para, para nosotros tres, y, y bueno, que tratara un poco una comedia, en clave de comedia, para que, bueno, para que e d la m o v e r ¿no? Para que llegara a más público y, y tuviese más salida. pero que tuviese un condicionante crítico, ¿no? Queríamos hablar un poco de cómo vivíamos nosotros, la situación, la situación de alta cultura, cómo la vivimos nosotros y, y la precariedad laboral que vivimos los actores. Y bueno, nos escribió esta obra y, y al final,、eh, Chiqui Caravante, la obra eran tres actores, nada、no、más tres personajes, pero Chiqui quiso incluir a, a un cuarto personaje, que es e l t e ministro, que lo encarna S.P. Gumbán, Maravillosamente bien, es la estrella de la compañía. Y, y bueno, son tres a r t i s t i l l a s que llegan a Madrid a buscarse la vida y se tocan con la realidad, ¿no? Y deciden planear, pues, bueno, a ver de qué manera pueden salir del atolladero y deciden secuestrar a, a, un, a un político, e l cuñado de uno de ellos. Y, y bueno, la cosa no, no sale tan bien, ¿no? Al final, cometen un error que, que bueno, que hace que. Que la, la visión, la aparición de, de este ministro, pues sea, sea clave, ¿no?、Uh -huh. En estas cosas de la obra.、Uh -huh. Hoy,、oh, la verdad que tiene una pinta. Esto es para reírte y no parar, ¿eh? Porque、claro. ver a estos tres, os estoy viendo aquí en la, en la foto de, de, de, del, del, del folleto de publicidad.、Sí. Y bueno, esto,、eh, la cara del ministro no tiene pérdida. Así que vamos a, vamos a ir a verla, por supuestísimo. Hombre,、disfrutar. claro, porque vaya a disfrutar muchísimo. Nosotros, la verdad, que disfrutamos muchísimo haciendo este trabajo.、Eh, divertidísima. Y, y bueno, y decimos las cosas. Claras y como son, y, y eso también para nosotros es una satisfacción como actores.、Claro que eh, como decimos en la casa de cultura, esta vez os ha tocado a vosotros de bajo techo.、Eh, uh -huh. ¿Vosotros estáis acostumbrados a realizar cualquier tipo de teatro en cualquier escenario o os gustan más las salas? Hombre,、mmm, en este m o n t a j e en concreto、eh, está pensado para eso, para mostrarle en salas, ¿no? Pero bueno, supongo que mis compañeros e s t á n de acuerdo y yo también, ¿no? Nos hemos visto obligados muchas veces pues, a hacerlo en otro tipo de espacios, otros montajes y tal. Y bueno, son características que tiene también esta, esta profesión dentro del teatro independiente, ¿no? Te tienes que adaptar y, y siempre es divertido, siempre se aprende. Y está bien, vamos, estamos acostumbrados a ello. Estés acostumbrado, claro, ya lo dice la palabra autogestión e independiente, eso、sí. quiere decir trabajo, humildad y, seguro, seguro, seguro, muchísimo talento. Sí, bueno, y c a r ó Adaptación y, y todo eso. No nos cabe la menor duda de que, de que vamos a poder disfrutar mucho de esta tercera edición, que seguramente os vamos a poder ver por muchos más teatros y por muchas más plazas aquí en la Ribera de Navarra. Muchísimas... Sí, segurísimo, no me cabe la menor duda. Este festival pinta muy, muy, muy bien. Yo creo que ya con tres años se está consolidando como un referente cultural en la zona y estamos seguros、claro. de, de que vais a llegar a, a muchísimos más sitios ¿no? eh, de aquí del norte. ¿De dónde venís? Que no os lo he preguntado. Bueno, nosotros vivimos y trabajamos en Madrid, pero la mayor parte de, de la compañía venimos de Córdoba, de Andalucía. Hay que ver lo bueno que hay en Andalucía. La otra compañía que acabo de entrevistar también, madre mía. Hay q u、sí, ¿no? <ríe> El ver e arte que hay por ahí abajo, madre mía. Bueno. Andalucía l e v a n t a sí. Hombre, creo que sí. <ríe>、eh, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Mónica.、Bueno, tengáis... muchas, muchas gracias a vosotros. Muchísima suerte.、Eh, como decimos, recordar el sábado、eh, va, va en la Casa de Cultura c ó m o amar al ministro de Cultura. Yo no me lo voy a perder a las 7 de la tarde en Cabanillas. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Muchísima suerte. Muchísimas gracias.